Buenos días, ¿cómo andan ustedes? Muy bien. Bueno, Miguel, eh, un nuevo, una nueva edición, un nuevo año eh, de ULPAN en territorio, en el territorio. Eh, a ver, ¿qué, qué, qué datos nos podés contar de, de lo que está ocurriendo eh, con este programa universitario? Bueno, el, el dato es alentador porque hemos tenido una inscripción eh, superior a la del año anterior. Eh, en parte es porque se van despejando, digamos, las las incertidumbres que había al salir de la pandemia, ¿no es cierto?, y de todo el periodo este en que la, en la, en que la educación estuvo centrada en la virtualidad. tuvimos en las cinco sedes, en conjunto, de la, de la universidad que tenemos en el interior, en el marco de este programa, más de 280 inscriptos, lo cual para nosotros es un número importante este, y, y por eso es un número alentador para nosotros. ¿no? Estamos muy contentos con esa situación. ¿Es el número más alto desde que se inició el programa o anda ahí? Eh, no, el número más alto fue cuando se lanzó el uh -huh. programa en uh -huh. el año 2020, que receptó toda una demanda contenida que había en las, en las localidades. Claro. Pero posterior a la iniciación, digamos en periodos normales, este es el número más alto, sí. Bien. Eh, ¿Qué carreras eh, ofrece el programa este año? Bueno, el, del programa están participando tres facultades eh, que están situadas aquí en Santa Rosa, y cada una de ellas ofrece una carrera. Uh -huh. Eh, La Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas ofrece una tecnicatura, una carrera corta de tres años con muy buena salida laboral, que es una tecnicatura universitaria administrativa contable impositiva. El nombre es muy largo, mm. el perfil es el de un colaborador estrecho de un profesional en ciencias económicas. Bien. La Facultad de Exactas y Naturales ofrece una tecnicatura en informática de gestión que ha tenido una gran recepción y que es la segunda cohorte que se está dictando eh, y precisamente tiene buena recepción por la, la demanda que hay en el mercado respecto de, de, de estos profesionales. Y por su lado, la Facultad de Agronomía ofrece sigue ofreciendo la licenciatura en Administración de Negocios Agropecuarios. Esas son las tres carreras que están disponibles en las cinco sedes de la Facultad. De la, del programa Gulpa el Territorio. Miguel Lautaro, te saluda, un gusto. Eh, la, va, la pregunta gente? va por el lado de humanas. Eh, funcionó, creo que... La licenciatura en comunicación. Claro, la licenciatura en comunicación y no se está continuando con eso. La licenciatura en comunicación arrancó, digamos, en el programa. Recuerden ustedes que el programa eh, cubre el primer año de la carrera. Claro. Y eh, después, digamos, con todos los recursos y después, de alguna manera, procura dar un acompañamiento. Eh, la licenciatura en Comunicación inició en el año 2020 y uh -huh. eh, posteriormente a ese primer año siguió dictándose con eh, recursos propios de la Facultad de Ciencias Humanas eh, y eh, tengo entendido que por estas, por estas fechas están algunos de los estudiantes eh, culminando los estudios. Uh -huh. eh, ¿Ustedes tienen un dato, un número de los estudiantes, las estudiantes que comienzan en la modalidad ULPA en el territorio, en el interior de la provincia y que luego continúan con los estudios eh, cuando deja de cursarse bajo esta modalidad? Eh, porque por ahí eso es un, una pregunta, digo, ¿está funcionando? ¿Se le da continuidad después de este primer año? Bueno, et, esta es una pregunta que no tiene respuesta todavía porque, ¿qué sucedió? Si ustedes recuerdan, el programa se creó en fines del 2019 uh -huh. y comenzó a ejecutarse en los años 20 y 21 que justamente coincidieron con la pandemia, claro. con lo cual, digamos, en el marco del aislamiento social, todas las actividades del, del programa en esa época fueron, eh, fueron virtuales, sin visita de los, de los profesores, por los cuales no hubo problemas digamos de continuidad pasado el primer año de los de los estudiantes que arrancaban en el programa Ulpa en el territorio. De todas maneras nosotros somos conscientes que esa es una, una problemática que al estudiante cuando se le termina el primer año y debe enfrentar la disyuntiva de eh, mudarse a la ciudad de Santa Rosa, por ejemplo, alquilando para poder seguir sus estudios, es un problema. Eh, y en esto, en este sentido estamos trabajando y todas las carreras estamos eh, ofreciendo este año, el año que viene van a estar en formato virtual. Uh -huh. Con lo cual, eh, el estudiante que hoy está en HACHA, en Relicó, en Telen, etc., y el año que viene se, termine, se le termina el programa ULPA en territorio, va a tener la opción de seguir esa misma carrera en, en un formato de educación a distancia, con lo cual tiene garantizadas de alguna manera las posibilidades. Claro. Eh, Miguel, el primer año este de, de este año, eh, con estas tres carreras que mencionaste, eh, ¿es híbrido o directamente es presencial? ¿Van, eh, la, ¿La docencia va a las localidades? No, es híbrido ah, o sea, eh, digamos, está, está fundado principalmente en recursos digitales que están este, montados sobre el campus de la universidad mm. y en gran medida también en, en clases sincrónicas a través de temas de videoconferencia y asimismo tienen también el condimento, el valor agregado para nosotros muy importante de la visita de los, de los profesores a la sede. Bien, ah, sí. bien, bien, bien, bueno, es híbrido. Bien, claro. eh, Miguel, bueno, nada, eh, queríamos tener un panorama de cómo arrancaba este año eh, el programa de la ULPA en el territorio. No sé si quedó algo que quieras destacar, si no, gracias. Sí, destacar principalmente que para nosotros el valor estratégico que tiene este programa en el sentido de que pretendemos con, con ellos eh, romper un poco la centralidad de las, de las sedes de Santa Rosa y General Pico y, y democratizar el acceso a la enseñanza hacia el interior más profundo de la provincia, ¿no? Claro. Sí, estaba... Es una de las formas, si uno lo ve por ahí en la matrícula, y en el perfil de los estudiantes que están accediendo a la, a la universidad a través de este programa, gente que trabaja, gente que tiene una realidad socioeconómica un poco más complicada que no les permitirían acceder de otra forma y, y de esta manera encuentran un canal para intentarlo. Así que eh, Por eso estamos eh, empeñados en que este programa crezca y, y se, se traslade también a las otras facultades y a más carreras.